Hola, buen día, Pablo, buen día, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Gracias, gracias por, por la llamada. Bueno, Miriam, eh, te convocamos porque ayer se conoció que la Televisión Pública Pampeana va a ser el primer canal público del país en formar parte de la grilla del servicio de eh, DirecTV. Sí, la verdad que eh, no deja de, de ser una muy buena noticia y, y sobre todo si uno la la enmarca, la encuadra, digamos, en, en, el, en este mes de noviembre, no que es el mes de los 50 años de, de nuestra televisión pública panorana, eh, eh, y lograr eh, finalmente, después de, de muchos reclamos, este que se lleve adelante un, un incumplimiento que se venía haciendo en el caso de, de la empresa o servicio de este titular de licencia, digamos, del servicio de televisión por suspicción, en el caso de La Pampa, porque no se brindaba efectivamente el servicio, ¿no? Eh, esto, ustedes recordarán, forma parte de algo que en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya lo, lo contemplaba eh, en el artículo 65, y bueno, no, no, se, no se estaba llevando adelante, digamos. Esto implicó para la provincia una serie de reclamos que se vienen haciendo, como también ustedes saben, desde hace mucho tiempo, pero que se vio fortalecido en en estos últimos tres años por múltiples razones digamos por un lado porque también hay una visibilidad y una y una fuerte inversión desde lo técnico para para llevar adelante el proceso de digitalización y estar a la altura digamos de, de lo que hoy también eh, desde lo tecnológico se se se demanda. Y también, y esto, digamos, es un especial hincapié que queremos hacer en el fortalecimiento de los contenidos de nuestro canal. Mm. Este, hoy por hoy, eh, nuestro canal, y creo que por primera vez en la historia, tiene una una programación absolutamente realizada por campeanas y campeanos. Mm. Eh, y eso da cuenta, digamos, de un trabajo, por un lado, articulado con, con los trabajadores y trabajadoras del canal, Que no solo ha sostenido el canal durante todo este tiempo, sino que además ahora sostienen más de 8 horas en vivo de manera diaria. Y, y bueno, y además incrementado también con, con las convocatorias públicas este que, que, que hemos realizado tanto en el año 2020 como en el 21 y también este año, para dinamizar el sistema digamos audiovisual, de realizaciones audiovisuales y entre las agencias nuestra pantalla su voz, ¿no? Su producción. Entonces, me parece que esto es, es como el festejo desde múltiples lugares, ¿no? No solo por, por alcanzar este cometido y poder llegar a algunos lugares a donde sabemos que, que esta señal este alcanza, sobre todo los más eh, las zonas este, menos densamente pobladas, este, y porque además también eh, es expandir, ¿no? ¿no? Digamos, De eso se trata, digamos que que podamos contarnos como pamperanos y pamperanas, este, en este caso a través de un, de un servicio público como es la televisión. Miriam, ¿esa aparición en la grilla es el fruto de un acuerdo con la empresa, con DirecTV, o, o de la decisión de una autoridad de aplicación? ¿Cómo fue el trámite concreto? En realidad el trámite va por por ambos lugares digamos este la, la cuestión operativa legal digamos se siguió eh, realizando digamos los reclamos se siguieron realizando en este sentido digamos yo, yo trabajo este en los últimos meses muy articuladamente con la Fiscalía de estado con domina Smith este también ustedes saben que que tenemos un director en en, en, en la compra Y también ustedes saben que nuestro gobernador eh, formó parte cuando era diputado nacional de la comisión de, de comunicación fue uno de los que más eh, digamos se pronunció abiertamente en contra de la mal denominada ley corta ley ¿no? de convergencia digital ustedes recordarán que que en aquel momento en los, en los, en los años en los años de la gestión anterior, Este, implicó un retroceso para para lo que habíamos ganado, no que era la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eh, que también es perceptible, que que faltó mucho para hacer en el marco de esa ley, pero la verdad es que los cuatro años los perdimos y en aquel momento el gobernador, hoy el gobernador Silviota en aquel momento diputado este trabajó muy articuladamente eh, en defensa de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, con servicios esenciales, ¿no? Que, que tienen que ver con el derecho a la comunicación, el derecho a la expresión, el respeto al federalismo, eh, a la multiplicidad de voces, a las expresiones regionales, locales, y, y, y, y todo eso creo que es un antecedente, ¿no? Que abona lo que puede ser más de ámbito legal o administrativo, digamos, pero por otro lado también creo que tiene que ver con una señal que está perfectamente hoy en día en condiciones de ser mostrada porque técnicamente ha evolucionado, ¿no? digo, la señal de nuestra televisión sí. pública panteana, y porque además tenemos contenidos propios, no es que estamos eh, conectados en la mayor cantidad del tiempo a otras señales públicas, sino que tenemos contenidos de acá y eso me parece que también es algo que desde afuera se ve como algo, este digamos, que habilita eh, este tipo de, de aperturas. Pero bueno, lo importante es que que hoy creo que esto sienta jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, frente a otros canales públicos del país. este Nosotros también en el Consejo Federal de la Televisión Pública, del cual somos parte con Mario Cinauriz, el director del canal. este En ese organismo también este año se han hecho pronunciamientos, este, reclamos que se encanacom para que se brindara eh, a los servicios, digamos, a la señal pública este eh, que es que es a los a los servicios de radio y por suscripción o, o satelitales, ¿no? Ah. Digamos, el, esto era ha sido como una lucha de mucho tiempo y desde distintos lugares. Miriam, ¿cuándo el abonado abonada de DirecTV va a ver canal 3? Eh, tiene fecha ya, ¿no? Y la idea es que sea ahora en el mes de noviembre. Todo uh -huh. estaría casi listo, porque la semana pasada estuvimos mandando todo lo que tiene que ver con, con el pack gráfico, nuestra señal, la grilla específica, un, un fuerte hincapié digamos, en, en nuestras producciones propias, con, con los logos que también tuvo que pasar. Eh, y además también nuestro gerente técnico, este, Gustavo Corrales, está trabajando y ya las pruebas iniciales se han realizado en estos días. Eh. Este, o sea que, que estamos ya en el eh, eh, en condiciones de, pero bueno, siempre hay que ajustar algunas cuestiones y estimamos va a ser en el mes de, de noviembre al menos en ese sentido venimos trabajando. El anuncio lo fue ayer porque en realidad la semana pasada el día viernes se firmó eh. el, el el acta que primero fue un acta de digamos de, de con un, una propuesta, ¿no? de parte de De, del estado provincial eh, y bueno una serie de borradores que, que trabajamos durante algún tiempo y esa propuesta la firmamos con mario y este desde directiv lo hicieron los apoderados Esto fue el día viernes por eso es que ahora lo, lo, lo vamos a conocer digamos ayer es última hora Bien. Te cambio un poquito de tema, pero no tanto. En el contexto de los 50 años del canal, el jueves va a haber una charla de Martín Becerra, una de las personas más interesantes que podemos escuchar hoy en día en el país respecto del, de la comunicación. Contanos dónde, cómo, que qué va a ser. Sí, la verdad que este es un eh, enorme placer tenerlo de nuevo a, a Martín este, en La Pampa. Martín vino para presentar un libro en, a la, en la Facultad de Humanas y también estuvo en el marco de la, de la ley de esta ley corta en, en la legislatura también ustedes recordarán y bueno volver a, a tenerlo es un placer porque además de estos temas este vamos a poder hablar con él digamos de estos temas que hacen a la, a, a la convergencia cómo ha cambiado todo el sistema no solo de en los consumos no los consumos culturales de nosotros como ciudadanos Este a la hora de, de acceder a los medios sino esto también cómo modifica el modo de producción y cuando hablo de los medios él va a ser especial encapié en la televisión porque obviamente está la invitación formulada en el marco de los 50 años por eso su el conversatorio se denomina No está muerta Anda de parranda lo cual me encantó <risas> eh, la TV resiste la metamorfosis digital pero bueno pero también se va a habilitar el espacio para que podamos pensar los desafíos y las perspectivas actuales de los medios en general, no de los medios de comunicación. Esto va a ser el jueves, como vos bien señalas a las 19 horas, en el tercer piso de la ULPA, en el Salón del Consejo Superior. Así que están todas y todos invitados y, y va a ser un un lindo espacio para, para pensarnos, ¿no?, como trabajadoras, como trabajadores este, de los medios y para pensarnos en, en, todo, en todo esto que vuelvo a repetir. Tiene que ver con, con mirar nuestras producciones, pero también con, con el rescate de, de espacios y, y, y revalorización del derecho fundamental que tenemos como ciudadanos, que es el derecho a la comunicación y a la expresión. Así que están invitados y, y agradezco que esta posibilidad para poder también permitir y invitar a, a quienes quieran acercarse este a compartir este rato con, con Martín, que es una persona, como bien decís, con una amplia trayectoria preocupada y ocupada en, en estas temáticas, este, desde los marcos regulatorios, desde los marcos, desde lo normativo, pero también desde lo que hace al aspecto social, ¿no? que es tan tan importante. Y una revalorización de de lo que tiene que ver con, con el sentido del, del servicio desde lo público, y cuando hablamos de lo público hablamos del Estado, hablamos de los medios comunitarios, de las cooperativas, digamos de, de, de quienes estamos trabajando, eh, vuelvo a repetir, para, para para poder garantizar múltiples voces en nuestros medios. ¿no? Sí, con el detalle, eh, ya que lo mencionás, pero lo, lo, lo, eh, una, los medios públicos, Son una pata de esa comunicación los medios comunitarios somos otras eh, uh -huh. ¿no? no no somos medios públicos nosotros entonces no, claro. son medios comunitarios y como las cooperativas no digo este pero que de alguna manera tienen una lógica digamos que va más allá de la lógica mercadocéntrica más vale eh, sí. más allá no en eh, contra Claro bueno eh van van este eh, en en consonancia con el con el, con esta línea digamos que fue espíritu también de alguna manera de la ley de servicios de comunicación audiovisual que no que no tiene que ver con enfrentarse necesariamente con con los hábitos privados de hecho lo reitero nosotros en el canal estamos trabajando con productoras ciudadanas porque creemos que de esta manera también garantizamos la mayor cantidad de voces y de hecho. Eh, el Estado invierte en esas productoras. Nosotros el año que viene en el primer semestre del año vamos a invertir 50 millones de pesos en en, en dinamizar esta esta este sistema, digamos, de producción y de realización audiovisual, fomentando a y, y este a, a las productoras la presentación de programas en rubros en temáticas que por ahí nosotros como como equipo de trabajo, digamos, del canal lo podemos cubrir, ¿no? Entonces, este, de alguna manera es trabajar en conjunto. Pero bueno, como a la hora de rescatar el servicio esencial, bueno, estamos parados desde este lugar, y es desde el Estado, ¿no? Bien. Presente. Bien, Miriam, eh, gracias eh, por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes.